la zona cero Y entramos en los territorios de los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo que nos va a ilustrar perfectamente sobre uno de los asuntos más controvertidos en la historia de la conspiración. Sí, vamos a hablar de los famosos, de los famosísimos protocolos de los sabios de Sion. Esto surgió en la Rusia zarista hace ya más de un siglo... Y la verdad es que, eh, aunque los historiadores, eh, los historiadores más rigurosos han asegurado que esto es simplemente una conspiración de esa policía zarista, algunos siguen manteniendo, siguen sosteniendo que realmente ocurrió, que aconteció, que hubo una suerte de actas levantadas por unos eh, sabios y que en esas actas pues se decían cosas eh, ciertamente terribles que involucraban al pueblo judío en no sé qué conspiración extraña. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, mira que nos gusta la conspiración, ¿eh? Mira pues que sí. nos... <risa> Y además nos estamos encontrando esta noche con uno de los panfletos, yo creo que no ni a la categoría de libro, de los panfletos eh, donde eh, más se habla de estas conspiraciones extrañas, secretas y absurdas, en este caso contra los judíos. Contra los judíos. Eh, ¿Los sabios de Sion existieron, Jesús? No, no, no, por lo menos tal como se establece en el libro, ¿no? Otra cosa son distintos grupos que han tenido ese nombre, ¿no? de Sion y bueno incluso fíjate, eh, toda la, la línea de eh, que se ha marcado últimamente ¿no? con lo del Santo Grial, lo de María Madalena, el código da Vinci, pues fíjate también si lo de Sion ha salido a relucir, aquí no, aquí se inventan el título igual que todo lo demás, igual que el todo el contenido, porque yo creo que es bueno decirlo ya desde el primer momento sí. para que no haya ningún tipo de duda porque es cierto que es un libelo muy ofensivo contra los judíos, ¿no? de hecho. Pero aclaremos que los protocolos no tienen nada que ver, en principio, con el priorato. No, no, no, no. Por eso digo que, que tanto todo lo que tenga que ver con Sion, eh, en general, hay determinados antecedentes históricos, pues determinados grupos, sectas, eh, bueno pues dentro de, de lo que es la religión judía pues Sion es uno de los lugares emblemáticos ¿no? dentro de sus costumbres, sus tradiciones y por lo tanto el priorato de Sion no tiene nada que ver con esto ¿no? lo que pasa es que Sion ya sabes que viene precisamente de sionismo que es pues todo ese movimiento nacionalista que surgió precisamente para reivindicar el estado judío ¿no? por lo tanto estamos hablando de unos panfletos antisionistas ¿no? y con un marcado carácter xenófobo para intentar eh, desprestigiar a los judíos Cuando se intenta dar a conocer al público, gracias pues a unas actas secretas del Congreso de Basilea del año 1899, 1897, que lo que pretenden hay ni más ni menos, y fíjate que es, sí que es conspiranoico ni más ni menos, es bueno pues una especie de conspiración judía extendida por todas las naciones de la Tierra, para hacerse, ni más ni menos que con el poder mundial. O sea, que como ves, no se quedan cortes o sea, ni perezosos. Un, lo un lobby secreto, eh, hermético, eh, que pretende manejar los hilos del poder en, en la Tierra. En la Tierra, totalmente. Entonces, lo que dan en estas 24 actas son las cláusulas, las premisas, para gobernar el mundo de una forma muy sutil, muy sistemática. Eh, ahora contaremos ¿no? pues algunas de las cosas que se van desgranando en estos protocolos de los sabios de Sion, que claro, ¿por qué se le da credibilidad? Tiene su parte de lógica, es decir, muchas de las cosas que están ahí diciendo no tienen por qué atribuírselas a los judíos, sino que sirven para eh, descabalgar cualquier gobierno, incluso para conseguir, pues eso, de una forma muy subterfugia, eh, el poder del mundo, a través, pues eso, de, de conflictos internos, de eh, atentar contra determinados gobiernos poniendo a políticos títeres, eh, por supuesto influir en la política y en la economía, es decir, hay una serie de principios maquiavélicos, porque están inspirados directamente ahí, para conseguir a largo plazo pues en lo que es para ellos el poder judío colocar en la tierra el rey de Israel entonces para colocar al rey de Israel sabía perfectamente dentro de lo que es la filosofía estamos hablando de los protocolos de Sion que de una forma natural no se podría colocar porque habría que erradicar incluso todos los partidos políticos todas las religiones entonces lo que se intenta es generar un caos donde se habla punto por punto de los pasos que hay que seguir, y además incluso eh, da escalofríos leer los protocolos de Sion, porque es una forma muy sistemática, de lo cual hay cosas que se han ido cumpliendo. O sea, lo que no quiere decir que sea cierto, lo para que sí es cierto ese tipo de previsiones políticas a largo plazo para conseguir ciertos, cierta inestabilidad política y económica, no sólo en una nación, sino a lo largo y ancho un poco de todo el planeta Tierra. Por lo que sabemos, esta terrible historia empezó a cimentarse a principios del siglo XX, 1903, en Rusia, precisamente en Rusia. Claro, eh, se sabe que el origen es francés, pero empieza... Todo el tinglao en Rusia y además con una clara connotación política. Estamos hablando de la Rusia zarista, de Nicolás II. Hay muchos intereses creados, eh, sobre todo por las clases populares, y hay que desviar de alguna forma la atención a los asuntos más cotidianos y una forma de aliviar y de desviar esa tensión, pues como siempre, buscar un chivo expiatorio. Y en este caso son... Eh, por los judíos. Pero claro, no es un libro contra los judíos, sino que estamos hablando de un libro supuestamente escrito por los judíos para controlar el mundo. Con lo cual, este es lo sutil de este libro conspiranoico, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la idea? Bueno, eh, vamos por partes, si te parece, porque primero, ¿cómo surge? Y después, ¿cómo se va desgranando poco a poco eh, pues el misterio? Si es que había algún misterio, ¿no? Bueno, sí lo había, porque si no, este libro no hubiera tenido tanta preponderancia, no hubiera sido tan misterioso y desde luego no hubiera generada tantas muertes como eh, a la larga ha generado, ¿no? porque no olvidemos que también casi era uno de los libros de cabecera de Hitler, o sea que con eso ya te o sea, digo todo Hitler lo aceptaba perfectamente totalmente, ¿verdad? vamos, ¿verdad? como, como no lo aceptar cualquier libro que se hablara mal de en este caso ya digo, no es que hablara mal de los judíos sencillamente es que los judíos quedaban en un mal lugar porque lo que se pre pretendían según estos protocolos de los sabios de Sion era dominar el mundo entonces, ¿verdad? ¿qué mayor prueba para eliminar y exterminar de una forma definitiva a los judíos? ¿no ves lo que pretenden hacer con el mundo occidental, o sea, es decir que cualquier antisionista le venía de perlas a este libro, pues para, bueno, reivindicar lo que ellos ya pensaban que había que reivindicar, ¿no? Que era por pues, la exterminación de una forma u de otra de los judíos. Entonces, bueno, ¿cómo surge? Pues surge en 1903. Surge, sí. además, casi sin pena ni gloria, porque, eh, bueno, ve, ve la luz una primera publicación, que es un opúsculo con un nombre, un título curioso, porque es Programa Judío de la Conquista del Mundo, o sea que como veis ya ni siquiera ocultan en ese momento lo que se pretende, y bueno, en un periódico, en un diario ruso, que en la traducción castellana sería algo así como La Bandera o El Estandarte. Bueno, se publica en agosto de 1903, pasa sin pena de gloria, ya digo, eh, y dos años después se vuelve a hacer como otra versión distinta, Eh, ampliando algunos datos más eh, eh, sugiriendo ¿no? pues más datos históricos sobre esa posible convención este congreso que hubo en Basilea en el año 1897 bueno, se dan una serie de datos más pero aún así, tampoco pasa nada en el año 1905 me refiero a no pasa nada en el sentido de que no llega a muchísima población y prácticamente pues no se hacen eco de las barbaridades que se estaban contando ¿cuándo empieza a ser realmente conocido? cuando surge en escena un personaje llamado Sergei Nilus Serguín es un personaje de estos m, curiosos, porque parte de ser pues, un revolucionario recalcitrante hasta convertirse en un místico, una especie de gurú que va recorriendo las aldeas rusas, eh, sabía muchos idiomas, quería recoger pues, bastante de las tradiciones rusas de, de aquel momento, y, bueno, y según él se encuentra con estos protocolos de los sabios de Sion, que incluye en una obra que él había publicado antes, en una edición de 1905, pero que en la segunda edición es cuando realmente lo incluye dentro del capítulo séptimo. La obra que había publicado Sergei Nilus se titulaba El anticristo como posibilidad política inminente y cuando encuentra, según él estos protocolos los incluyen esa obra, bueno pues a partir de ahí cuando los incluyen y estamos hablando ya pues de ese año de 1905 y las sucesivas reediciones que se hacen de la obra tanto en 1911 1912 como en 1917 ojo este año que es clave que es cuando se produce la revolución rusa es cuando esos protocolos de los sabios de Sion que tenía que haber sido un texto marginal porque era falso y además es un plagio como ahora vamos a comentar sin embargo se le da una trascendencia tremenda tanto que entre otras acciones se cuenta que este libelo inspiró la masacre de 60.000 judíos a los de los que se responsabilizó pues eso, a la revolución de 1917 en, a cargo de los rusos blancos, que ya sabes que era un poco la oposición a ese ejército rojo ¿no? uh -huh. de los bolcheviques. Bueno, pues si esto es cierto, ya a partir de ahí empieza a haber una especie de masacre contra los judíos donde se inspiran de una forma directa o indirecta, en estos protocolos de los sabios de sí uh -huh. Bueno, pues ya veis que la historia es eh, fascinante y, bueno, pues yo creo que cabe culpar, según algunos, a la propia policía secreta zarista eh, sobre la amplia difusión que tuvieron estos protocolos, ¿no?, en, en claro, ese año. Claro, cuando se empieza a investigar, pues se digo, esto es como surge la noticia, entonces, claro, los más listos, los exploradores más serios, más rigurosos, se dan cuenta de que aquí hay gato encerrado. No puede ser tan tontos los judíos que hagan unos protocolos de los sabios de Sion y que luego empiecen a ser publicados y divulgados de una forma tan clara, es decir vaya, vaya conspiración cuando todo el mundo los conoce y además se colocan en el punto de mira de las iras de todo el mundo, además, porque claro, cualquiera que hubiera firmado esto... Eh, si hubieran sido los musulmanes les hubiera ocurrido lo mismo. Es decir, no tiene ninguna lógica y por eso se empiezan a ver contradicciones y cosas extrañas, ¿no? Donde se empieza a tirar un poco del hilo. De decir, Bueno, vamos a ver, Sergui Nilus realmente es el creador de estos protocolos de Sion y parece ser que no. Es decir, él lo que hace es copiarlos eh, por orden de alguien. Claro, ¿quién es el que le da realmente esa orden? Bueno, pues todos los dedos acusadores señalan a la misma persona, una persona siniestra que era Raskovskis. Raskovskis, sabes que era el jefe de la policía rusa, eh, bueno, de la policía secreta, que es la Ocrana famosa, ¿no?, eh, de infausta memoria, porque mandó a Siberia y a ejecutar a muchísima gente que se oponía precisamente, pues con los principios autocráticos aristas. Entonces, eh, Raskovskis, que tenía un especial odio a los judíos, antisionista, es el que parece que instigó a Sergei Nilus para Que estos protocolos, que por cierto no eran suyos, parece que el origen eh, de los protocolos eh, son de finales del siglo XIX, se idean entre 1894 y 1899, en alguna fecha de estas que acabo de citar, es cuando alguien los escribe y los escribe en Francia. ¿Y por qué? Porque cuando se empieza a hacer indagaciones es decir, aparece un responsable claro, que es Rakowski. Está claro, porque había una cierta intencionalidad, lo que comentaba al principio, para desviar todos los problemas que había en la Rusia de primeros de siglo, desviarlo, pues creando un enemigo ficticio, un enemigo totalmente eh, imaginario, que en este caso eran los judíos. Pero claro, historiadores que han empezado a indagar mucho más, se dan cuenta que además los protocolos de Sion es una burda copia, una falsedad, un plagio de una obra anterior. Entonces, con lo cual dices, bueno, el acabóse, ¿no? Porque ¿de dónde procede realmente lo que es la inspiración? Aunque ya digo que después lo que es la redacción de estas 24 actas son de finales del siglo XIX. Bueno, pues la inspiración y el plagio es casi de mediados de ese siglo XIX. ¿Cómo se descubre todo esto? A raíz de una investigación que hace el Times, cuando publica en agosto de 1921 un reportaje, un artículo del corresponsal que tenían en Estambul, que es Philip Grace, Y este corresponsal revela que la fuente de inspiración de los protocolos de los sabios de Sion es una obra de Maurice Jolie, que se publica en el año 1865. Y empiezan a comprobar, texto con texto, que realmente estamos hablando de más de un 50% de plagio, pero de plagio auténtico. ¿no? Así que eh, nos teníamos que, re que remontar. Perdón, a esta época tan lejana. Pero lo que es la redacción, tal como lo conocemos nosotros, tal como se empiezan a divulgar, sería a finales del siglo XIX, aprovechando precisamente ese congreso que hubo en Basilea, para intentar dar ese viso de credibilidad que, sí. a partir de ahí, es cuando surgen como unas actas secretas. Supongo que nuestros oyentes están deseando saber eh, qué consisten, eh, qué argumentos utilizan estos protocolos, estos supuestos protocolos. Vamos a dar un repaso somero a, a las actas. Sí, yo creo que sí, porque sería sería interesante para ver un poco la gravedad y la trascendencia que tenía. Porque si no, yo creo que no tenían que haber pasado de un mero juego literario, ¿no? de, sí. de algún loco, de algún psicópata que se le ocurrió hacer estos protocolos de los sabios de Sion. Pero bueno, lo que se pretende es que los métodos y el sistema para llevar a cabo esta hipotética conspiración, de, ni más ni menos, de conquistar todo el mundo, pues se puede sintetizar en orden a varios principios. Es decir, hay principios religiosos, hay principios económicos y políticos, hay principios de orden moral, etcétera. Si hablamos de los principios de orden religioso, una de las cosas que se dicen en los protocolos de Sion es que hay que fomentar el libre pensamiento el escepticismo, los cismas las discusiones religiosas, el desprecio a las jerarquías eclesiásticas ridiculizar sus hábitos etcétera, etcétera, no olvidemos que los protocolos de los sabios de Sion van en contra de dos entidades o dos como dos estatus, uno sería la nobleza y otro es el clero lo que intentan es ir contra la, las bases tanto del clero, y, por supuesto, todo lo que es el papado todo lo que es la, la iglesia y la nobleza y su plan que es un plan ya digo absurdo en algunos casos y ahora contaré ciertas incongruencias dice que solo se podía realizar a través de las logias masónicas de ahí la famosa conspiración judío masónica sí, sí. de ahí también que Franco se inspirara en esto bueno pues eh, aquí tenemos eh, ya un grave atentado contra los eh, contra las instituciones jerárquicas que sustentaban la civilización en aquellos tiempos, ¿no? Eh, la Iglesia y, y los estados sí, monárquicos. lo que es la nobleza, lo que es la aristocracia, es decir, claro. lo que intentan es socavar ese tipo de creencias. Hmm. Entonces, mmm, del orden religioso acabamos de comentar esa, ¿no? Que era desacreditar al clero como fuera. Eh, del orden político y económico, una de las cosas que se dicen en los protocolos es que la política nada tiene que ver con la moral, que en política solo triunfa la fuerza pura, la astucia y la hipocresía. Esto dicho así, ¿eh? tal cual, además sin ningún tipo de recato que la honestidad y la sinceridad resultan vicios en política, es decir, un buen político nunca puede ser honesto, ni puede ser sincero, ni puede ser eh, honrado es decir, lo dicen claramente eh, lo que intentan es distraer al público con fraseología insensata que parezca progresista o liberal, fíjate que hay cosas como nos recuerdan a cosas que están pasando ahora, por eso digo que lo, que lo que comentan es algo que se puede suscribir, el problema es la finalidad fíjate que uno de los lemas que tienen los protocolos de los sabios de Sion un, un lema que se ha repetido hasta la sociedad es que el fin justifica los medios ellos lo repiten continuamente el fin justifica los medios ah. ellos tienen un fin muy claro o son sea, postulados maquiavélicos totalmente ah. sí, sí, sí pero además ya te digo que sin ningún tipo de impedimento moral ellos dicen que para llegar a lo que ellos quieren hay que intentar machacar socavar las instituciones los valores establecidos Eh, además, Fíjate, qué buen enemigo, ¿verdad? Qué buen enemigo para la Rusia zarista o, posteriormente, para la Alemania nazi, ¿no? Claro, ah, claro. Entonces, ¿dónde está lo raro de todo esto? Porque podríamos hablar de, de cantidad de, de frases, ¿no? que se van desgranando en, en este libro, por ejemplo, en el orden humano, dentro de esas cosas también que, que quieren atacar, pues una de las cosas que comentan es que el derecho reside en la fuerza o que todos tenemos que morir y de que es preferible anticipar la muerte de quienes obstaculizan nuestra causa, ¿no? Por lo tanto, pues eliminar cuanto antes ese tipo de obstáculos humanos que puedan encontrar en el camino. O dice que hay que aniquilar de una vez por todas a la familia, por lo menos tal como se entiende la familia, porque eso siempre son núcleos fuertes. Es decir, tienen que socavar Todo lo que es la voluntad moral política económica de cualquier gobierno y como si fuera un juego de dominó extender todo ese caos toda esa barbarie para que todos los gobiernos demanden a un juez a una especie de rey del mundo en este caso un rey de israel eso es lo que pretende o sea, primero un golpe contundente a la médula de la sociedad claro y luego poner ellos sus gobernantes y su rey en este sí, caso es un de... rey efectivamente un rey de... pero fíjate qué curioso eh qué curioso porque incluso quieren utilizar lo que es el tren, lo que sería el metro, los subterráneos, también para provocar una serie de inundaciones en todas las ciudades que se genere ese caos. ¿no? Incluso fíjate que es algo que Humberto Eco en su novela El péndulo de Foucault también lo menciona. ¿no? Habla también de los protocolos de Sion y habla precisamente de, eh, bueno, pues, no sé, de esa estrategia también un poco absurda que sería utilizar el metro para conseguir los fines que ellos pretenden. Claro, Esta paranoia antijudía que rezuma todo el libro, todos los protocolos de los sabios de Sion, de Sion pues llega un poco al ridículo absurdo cuando eh, empiezas a leer cosas similares. Es decir, para mí esto, si alguien tiene dudas de que esto es falso, cuando lees estas cosas, por ejemplo, lo que, acabo, lo que voy a comentar ahora, dice que los no judíos, los no judíos en los protocolos de los sabios de Sion los llaman los goin. Bueno, los no judíos dice que padecen las enfermedades que les causan los judíos mediante la inoculación de vacilos y de enfermedades contagiosas es otro de los objetivos que tiene es bueno, pues no hay problema vamos a generar por ahí unas cuantas enfermedades y también que vaya muriendo la gente siempre con la misma finalidad que se cree un caos una especie de, de sensación de que nada funciona y que tiene que venir alguien Para que lo arregle. Entonces claro. ahí aparecen los judíos. Ahora tú fíjate, según lo que nos has comentado, en el año 21 ya los, los británicos o periodistas británicos estaban desmontando esta teoría, esta, esta conspiración fabulada, ¿verdad? Uh -huh. eh, y sin embargo, luego, ¿cómo se sustentó el mito? Claro, pero fíjate que se sustenta el mito porque hay personas ¿Están interesadas en que, se que se no se sabe por qué, pero están interesadas. Claro. Eh, ya no estamos hablando de ya que vinos bien del esto, nazismo ¿no? y del fascismo, que sí. bueno, pues se ve claramente que les interesaba a sabiendas de que Gehring, por ejemplo o que Himmler sabían que eran falsos pero bueno, les daba igual, son falsos pero sirven para nuestros intereses, mm. no tenían ningún tipo de problema, pero claro, el problema es cuando personas como Henry Ford, por ejemplo, por citar un caso el magnate automovilístico estadounidense Henry Ford que sabes que tenía una fotografía de Hitler sobre la mesa de su despacho mm. financia de su bolsillo varias ediciones del folleto ruso y crea una revista Solo y exclusivamente dedicada a denunciar el peligro judío. Entonces, claro, le da, pues, muchísima importancia. Eh, quiere que eso se difunda. ¿Quién son también los interesados en que los protocolos de Sion se difundan por todo el, el, el orbe? Los musulmanes. Entonces, hay casos, se sabe claramente, por ejemplo, el presidente Nasser en Egipto, eh, cuando va un periodista a entrevistarle, hay una anécdota que él dice que le pregunta en un momento dado al periodista si conocía el libro de los protocolos de los sabios de Sion pero él se dice que no, que no tiene ni idea y da, pues no se preocupe, es indispensable eh, saber lo que ahí se cuenta y yo le voy a regalar un ejemplar entonces Nasser se encargaba de, re de regalar ejemplares de los protocolos de Sion a todo aquel que iba y que no conocía los protocolos de Sion lo mismo se cuenta del rey, Fais del rey Faisal de Arabia Saudita cuando en enero de 1974 en Riyadh, en una visita que le hace el ministro de Asuntos Exteriores francés, que por pues, entonces era Michel Jobert, pues le ofrece casi casi sin venir a cuento, un ejemplar de los protocolos de Sion. Lo mismo hace también con Aldo Moro cuando le va a visitar. Y del coronel Gaddafi, también se cuenta que acostumbra a obsequiar ejemplares de este libro a sus huéspedes o visitantes. Ajá. Si vas mezclando una cosa con otra, te das cuenta y dices, bueno, ¿por qué tienes tan, tanta credibilidad? Simplemente porque hay sectores interesados en que esto funcione a sabiendas, porque no creo que sean tan estúpidos, de que los protocolos son falsos. Bueno, pues hemos contado un poco más acerca de este libro extraño, vamos, este opúsculo, este folletito. Sí, libelo. Eh, sí. 24 actas de un supuesto congreso judío celebrado en 1897 en la ciudad suiza de, de Basilea y allí pues el gran lobby judío mundial pues determinó que había que socavar los eh, pues los eh, cimientos de nuestra civilización occidental para que un rey de Israel asumiera el gobierno del mundo total nada bueno <risa> <risa> hemos sabido un poquito más acerca de los protocolos de los sabios de Sion y Jesús callejo que no es precisamente un sabio de Sion sino un sabio de otras cosas pues nos ha nos ha ilustrado perfectamente pues gracias Jesús te regalo un, un libro de los protocolos de de, de qué versión porque ya tengo de una bastante el... censurada Está es la de Rubtsovski, ¿eh? Entonces me la quedo.